hace dos años un tribunal de paz de La Nana condenó a prisión a un grupo de idiotas por beber en la vía pública. Estos hombres escaparon del retén y se instalaron clandestinamente en los gietos de Santiago Centro. Hoy, aunque Encayos los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede extravalizarlos, usted me pueda contactar a O pocket ma estas Pablo Mora como Mora Nico West y Tito como DJ Kavesos Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast más. Eh estamos aquí con unos grandes invitados. He pasado un poquito tarde pues sí. Sí, estamos todos como todos atrasados. Yo iba atrasado hoy bien. Estamos. Pero bueno. Bueno, tú el... güey. Bueno. ¿Qué va a hacer? El hombre chileno siempre es una persona que llega atrasado a todos lados. Sí, somos así. ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Oye, eh comentarle a la gente que estamos junto a dos integrantes de la banda Walk on. Está bien, está bien pronunciado, sí. Sí. ¿Sí? Mangua Mangua. ¿Toda onda chilena de <ríe> grup metal experimental? Ah, sí es. Y bueno, comentarle a la gente que estamos en vivo a través de www.facebook.com/unpodcast y los viernes la repetición del capítulo a las 22 horas por www.radiounido mas.net. Mira qué bonito. Eh, tenemos un teléfono el ah, teléfono de un whatsapp si sí, sí, sí. está saliendo en pantalla a de facebook es el más 5 6 9 4 0 3 6 1 9 9 7 más 5 6 9 4 0 3 6 1 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 la leyenda edad el señor niño de la batería gd nuestro whatsapp oh, se pueden ser van a ser una unión pero ya te daba o <ríe> no Bueno, vente mate, sacaste. Bueno, ahí ya partimos en las perillas, nuestro querido Jayka de Sox. El mismo. En las perillas. Jugando con las perillas. Perillero. Tenemos entonces al señor ¿Seba? ¿Su nombre es? Hola, hola. Presente, güey. Soy El Seba, baterista de Walcon, Walcon eh 25 años, soltero. No. Ah, Promocionando. ¿Te están escuchando, huevón, no. están escuchando. No. Eh, eso huevón, igual con empezó igual hace como como proyecto hace harto tiempo, pero en el camino sí. se fue integrando allí eh Dani. Y ¿cuándo llegaste po, huevón? Y en febrero, en febrero con eh. el José. ¿Estaban todavía enamorados? Estaban enamorados. Sí. Ah, mire, sí. qué buena fecha. Ya estuvimos ahí manoseando en un rato oh. Ah <risa> Novedo y después chiquillos. decidieron hacer música después sí, del claro manoseo ¿no? después del manoseo dijimos loco sabes que igual como que tienen unas tocar, manos hábiles podríamos sí, sí. hacer Porque música Porque el cacheteo estaba muy intenso así que dijimos este huevón no lo suelto <risa> No voy a integrar a los chiquillos y estamos lo que estamos ahora De dónde nace este nombre Walcon Ya, qué mala pregunta. Puta, <risa> ya, me, pésima pregunta. <risa> me voy, me voy, <risa> no, ya. Ha, Hagan programa usted. Bueno, no, de hecho acá hay que hay invitados el Dani porque es la única persona que es capaz de explicar el, el, el origen del nombre. Preséntese joven antes. De... Hola, soy Daniel. Me conocen como Dani. Dani para los buenos. El cantante de Dani. El cantante Dani para los huevones. <risa> para los buenos. Eh, vocalista de la banda y escritor. Ah. El Neruda. Me gusta no, la escritura Me gusta la escritura Me gusta la escritura Me gusta el artículo Me gusta el artículo Me gusta el artículo El nombre No significa nada Pero a la vez Esa es una pésima pregunta Pero a la vez Significa mucho La historia viene A verlo explicar de raíz Yo participaba en, grupo... <risa> en un grupo de raíz a la punta. Yo participaba en un grupo de niños scout. Ya. Yeah. Yeah. Y en estas en estas agrupaciones hay distintas ramas y la mayor era la ruta. La ruta se llamaba Halcón. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Y por qué ese principio hacer... lo que creíamos todos era que significaba águila o halcón en alguna lengua origen que no es, ¿Es, es un mono, mono ¿no? <risa> un águila. Pero uno con el mago de Oz. Voy a <risa> <La weafo. risa> todo esto Oye. de Dani se destaca porque lo ensayo hace dos hueras, pero así, la cara. La caba la caba. Cagar. Bueno, así huevón, pasa cagando. De hecho, bueno, la tocata que tuvimos en Cerrillo, el hueón se echó todo el día cagando. Tan ah, nervioso, huevón. Pues si la sale livianito al escenario. Pero, bueno, demasiado. Y luego el cacho bueno. cagar en los baños de bar, huevón. Ay, pensé que en la caverna. <ríe> y lo otro huevón que hace bien es tirar talla fome. Yo te entiendo. Y ya no ya no Yo te mostrar. Sí. Aquí también tenemos. ¿Y por qué me, me mira tanto? No, yo también me mandé rastilla. Sí, esto es un fome más. Puf, uh, fome más. Y bueno, nosotros estamos teniendo, por favor, continúen. Lo estamos escuchando. Entonces se llama Walcon, pensamos todo que era una palabra de origen, nadie y... Yo indagando ya les dije, "Oye, te te voy a decir qué significa Island", no, no sé, más un huevón. Y ya y no metió me metió una la mula, la mula, la mula weá, pero venía de atrás la mula, weá. entonces indagué, indagué hasta que me dijeron, "No, esta huevada se llama Welcome porque cuando nació el nombre estábamos en el primer campamento, estábamos en la cordillera. Entonces nos sentíamos como que estábamos caminando en el cielo. Eso se viene de Walk on. Ah. ah, y la L ahí del medio es como que se ve bonito. De ah. la, <risa> <risa> ¿qué habrán con subió en ese momento para haber cabinado en el claro, cielo? Claro, entonces se se oh, sentían como águila, pues. Eh. Regueltan por, por, por acá el... por Facebook eh si levantaban carpa en los scouts. Oye. <risa> Pero por supuesto, <risa> todos los días, <risa> todos, <risa> todos días. los <risa> todos días, todo el tiempo tocamos tanto. ¿Quién sabe? Entonces, nosotros igual le quisimos dar otro enfoque, para que no sea para que no fuera tan ñoño, pero no nos vienen vendiendo galletas. <risa> eh, le hicimos dentro el enfoque de caminar sobre puta los problemas, las adversidades, la esperanza. Eh, pues, y <risa> puta, y seguir adelante, que está ahí puta los chiquillos, el Ceba y el Bicho, que es el guitarrista y también fundador de la banda. Eh, también venían de muchas bandas que no nunca surgieron. Puros no, o sea, fracasos, puros fracasos. Nosotros veníamos de la caga de banda en banda con el huevón puto intentando ser algo. Es y eso el, ¿El, el bicho era, era parte de El nombre, leva. alguna banda que Sí, mira, nosotros tocamos en una banda que se llama Leva, ¿ya? Ya, porque veníamos de los perros que estaban en Leva. ¿Cachái? <risa> <Que> venía de <risa> Eso dicho, eran ustedes. Eran el origen. Sí, nosotros veníamos ah. de ahí y tocamos un estilo parecido pero más más nah, con el culo no. pegado. <risa> Perdón. Oye, hay, hay una dama que la <risa> <risa> <risa> Te lo te lo soplo en la cara. <risa> no, pues la wea es que veníamos de la banda que se llama Leo y que al final puta tuvimos muchos eh encontrones con con integrantes de la banda, que hacíamos sin tiempo. Y <risa> y al final lo bueno sí es que decidieron ir cada uno por su lado y al final puta me quedé con este huevón, ya pues, ¿qué hacemos? No quiero dejar esta hueva como está, así como en pelota. Al menos la hueva de hacerlo, cambiando la afinación, cambiando el emé, todo arreglando temas por aquí, pero y ahí en el camino, puta, en las ganas de hacer pasaron ahí. Pero ahora han pasado fácil unos 3 años por lo bajo y me apareció Daniel. Daniel Dani que lo conocí a través del Festival Salteño que Floeder, Ari Ambiente que recibo. Así el es, el ah, texto festival. Sí. Y A puta de, también el... que está ahí. En... Sí, ella ahí también ya. Siempre sí, sí, estaba esperando que, que <risa> empezara el programa, entonces aquí por sí. último nombrarla. Sí. Por último. <risa> así. Y puta eh, buscando bajista apareció el José, porque José es un tipo que viene del sur, que acá en Santiago pues, no de porera. ¿Ah? La temporera Claro, la temporera Viene Lino de Santiago Temporera, Temporera Con unos cachirules, así como tipo la Robertina Con un calacito y con, con un calacito lleno, lleno de uvas Ahí veis el vasaje ah. No, entera No, y puta, el José se acopró súper bien con la banda, el estilo, lo entendíamos súper bien, así que puta, quedó de una la banda Y lo importante es que a el Juan también le, le gustaba la cosa que queríamos, que estábamos proponiendo en ese minuto Y paralelamente también entró el Dani Pasó, se bueno, se vino la primera tocata en septiembre que fue en Cerrillo, en, en la casa de Tío Lalo, en ¿no no, el teatro, en el Centro Cultural Tío Lalo ah, Parra. Se pues, sí, pues, cagaron la huea. Cerrillort, <risa> República Cerri de <risa> <risa> <risa> Cerrillo. Y puta paralelamente había un loco que igual se había interesado en la banda porque nosotros estábamos buscando un elemento más, otro guitarrista para la banda y que él llorar. Y Jonano fue a ver a la primera tocata y bueno, dijo usted Puta, acá me gusta la cual que están tocando. Eh, bueno, posible eh, repasado. Eh. Claro, no sé, <risa> nosotros nosotros ya habíamos auditionado otro guitarrista que no había dado con el ancho, mira, más bien había dado la cacha. Si fue como fueron todo ensayo donde el Bundio la cacha, anteriormente fue un gon que le bautizó con el papitas. ¿Quién, <risa> <risa> <Y no, risa> hermano? Era psicóestrico miquita. El loco, bueno, era un, <risa> un <risa> Era un guatón culiao de 3 metros Y vos? Y vos. No, pero... Oh, oh, 1 metro 80 oh, oh, oh, Un guatón oh, culiao de 1 metro oh, 80 No, no, no... Ni siquiera era un gordito, simpático Era un, no, simpático. Era un, un guatón culiao <risa> de 1 metro <risa> Pero era de los 3 metros de ancho, hermano <risa> y pelo, pelito corto, pero onda como con un rulito, ¿caché? Bueno, igual las papitas de promedio rojo Era igual las papitas de promedio rojo y yo bueno, digo, hola chicos ¿Pero y de dónde sacaron el...? A... Internet Internet Internet Internet Internet <risa> <risa> Y el buen puto, el primer ensayo, como que dijimos, no No, porque el loco, primero no se vestía bien, ¿caché? Nosotros sea, igual éramos super fashion Oye, ya Nos observamos el derecho a admisión Para que se vista bien, eh, tiene que... eso, eso Tiene que... sí, tiene sí, que sí. usar o todo el estilo es Le queremos contar sí, algo Para que el joven, si es que está escuchando por ahí, no sé, en, esté donde esté... Hable más arriba ahí. Sí, es que... Ahí, es ahí, ahí, ahí, ahí. Háblele a Dios. Piense que le está hablando oh, a Dios. Oh, señor Jesús, ah, ¿puedo ¿qué hablar? puedo hacer para <risa> vestirme bien? Dígame. Y no. para hacer la corta, puta, el José fue al primer ensayo y se sacó todos los temas bacán. Así que así que se los ha comido y... Puta, señor, no. señor Jesús, dígame, ¿qué puedo hacer para vestirme bien? Le queríamos contar algo, güey. Qué puedo ver, güey que tenemos gorritas. Tenemos gorritas eh de estas poleras tipo beisbolista también. Sí, poleras de la NBA, snapback, dad hat, bucket y todo el estilo noventero. Ahí guele el Cijó eh poniendo estilo. Sí, pues, lo encuentras en noventero. En como dijo, en NN Loop Store, esta tienda online ubicada en Concepción con despacho a todo Chile. Tiene dónde? A todo Chile. Ah, ya, ya. Dígalo más fuerte, pues. A, a todo Chile. <risa> Cuando pacho todo Chile, eh tiene las mejores gorras para ti y además tienen un concurso. Hay un concurso, verdad, de, de, de nuestro podcast. Ahí para los chiquillos por si están interesados también. Si quieres ganarte una snapback de de Flatch o de Transformers, solo tienes que participar en nuestra página. Bueno, ya hoy día el sorteo, así que ya no puedes participar. Voy a seguir <ríe> en un rato se más se anunciaremos se al ganador eh, hoy día. Hoy día sí. Hoy día. Hoy día. ¿Y si lo alargamos una semanita más? ¿Puede sí? Sí, pues sí, ahora la gente está... Ya alarguemos una semana más. Está aprendiendo, está aprendiendo. ¡Lo alargamos una semana más, entonces! Ya, entonces, usted tiene que ser fan de Un Podcast Más y Loop Store en Facebook. Comentar la imagen que aparece ahí, concurso... En nuestro Facebook. Un, un, un, algo súper bonito ahí. Usted tiene que comentar cuál es su canción que... El, Como que si le, le recuerde, le recuerde, Fletch, le represente fue la de Walcom, Transformer. Si si quieren ahí pueden poner una de Walcom, también si le recuerda a Flash o a Transformers, ¿por qué no? Sí. Como Optimus Prime puede tener la canción Honor, puede ser. Y también Honor. honor. No, honor. <risa> <risa> Los que se le ocurrió <risa> en el bote. Honor con la cheto suave. Así que serie ¿sí? Así ya, que, una se... semana más para el concurso. Sí, debo darle una semanita ya. más pues. ¿Qué me okay. parece si nos vamos con un tema de este? Yeah. <coughs> Ay, qué emoción. Ay, qué... Este <risa> este tema bien. es bastante interesante, es licántropo. Oh, bueno, lo he metido a favoritos. Callo batalla. Sí, eh es interesante la propuesta de letra que tiene dentro de todo, que sí. como obviamente un licántropo en ese momento. Pero lo que han de salir otra que igual es como súper eh al hueso, o sea, el hue no la persona que te está narrando la historia no te está contando una poesía nor lírica, no, sino que la letra es súper concreta. Sí, y eso es lo que igual de verdad se agradece un poco. Sí, es como dentro de todo lo que nos contaban hace mucho tiempo es hacer música y con letras así como muy temáticas, da como la impresión de también estar escuchando como una película de terror. Exacto. Y aparte eh, la música De por sí ya suena bastante bruto, es eh, un sonido fuerte, un sonido como... ¿Cómo te lo puedo? Mm. Ayúdenme, pues. Una patada en la cara. Vamos eso, a mismo, eso mismo, eso mismo. ¿Vamos a escucharlo? ¿Me parece? Eh, bueno, ¿por qué no? Ya, pues. Preséntenlo a ustedes, pues. Hola, somos Falcon. Y esto es... Laikan. Like aquí, <risa> en un podcast más. Ya, ya, ya. Se në përdiu <mukkusen> Se në <ne> përdiu të në përdiu Se <mukkusen> në përdiu Se në përdiu Oye, si estás buscando las mejores salas de ensayo o tiendas de música... ¿Dónde? ¿Dónde? En la palma de su mano. ¿En serio? Y no me serio? refiero a la que tiene ahí con Cayo, sino que <ríe> donde tiene te su te teléfono. Te... <ríe> donde tiene su teléfono porque todas ah. las salas de ensayo y tiendas de música se encuentran disponibles en Band Aid. Es la primera aplicación en Chile eh, dedicada a, a encontrar estos sitios especiales para nuestros amigos músicos y su cómodo sistema de geolocalización te permite encontrar la sala o tienda estés donde estés además de poder acceder a toda su información de contacto para poder reservar tu hora de ensayo o poder consultar todo el stock de tu instrumento favorito qué maravilloso así que ya lo sabe BandAid disponible en la Google Play Store Para ellos un aplauso ahora en dirección Estábamos escuchando La Ilkan y yo quiero saber Wanda Walk yo quiero saber qué sucede ah, no, ¿qué, qué Igual, un, ¿qué onda la gente like? que, ahí, el Dani que habla perky, no hay que hablar de la <risa> ley de guanquivir ahí en la ley de hablar como parte bueno jajaja la fraternidad entre uh, compañeros de banda la, de la, mano, la, de la, la gente no el pueblo de amoroso <risa> no no se toman de la mano Oye, de la mano de la gente no lo veo en el pib se toman de la mano hoy es de que trata la y can como nace ayer No no le puso atención. No, no web, tenía, tenía mucha Pero se trata de un perro que tiene rabia. No. Pero es que hay que comentar, hay que decir lo del de los Cuéntanos por qué se le vino realmente esto. Le llama alguna la atención la película de la, de algo de algún hombre, Lobo, la serie Hermano Lobo, Underworld. Eso es de de Se me escucha y sí, ahí Hola. ahí hello, hello. eh Hace mucho tiempo, muchos años, muchos años, ya <risa> sé. Tenía una letra guardada sobre también un otro. Hombre sobre hombres los. Y nunca surgió, pues. está escrito la huevada y botar, yo decía papiro, papiro pegajoso. Eh. <risa> y puta, salió este estos riffs, ¿cachái? Estos riffs nuevos y está medio psicótico, medio raro. Entonces Son bastante agresivo igual. Esta huevada cómo vas pone huevada me de mente que caído a día no de la claro, de las tocadas con esta abre sencilla sí. son oímos excepto la última tocada que quisimos variar un poquito para para experimentar claro. pero no nosotros entramos con este con este tema que igual la intro es como super agreso de partida sí un buen golpe en la cara para partir sí entonces sí. como que claro decime no sé si curioso sean bueno, hartados con este que y con este otro <risa> Ahora aquí qué vale es como lo más bruto que con lo que podemos empezar, po, cachái, con esta voz como una una prendido, apertura que te voy po, a hacer po. para el show que que queremos dar. Bueno, bueno, bueno. bueno. Entonces salió ese ese ese tema, cachái, era bien Saluda. era bien como luego así medio demente el rico ah como que ya ah, ¿cachái? <risa> Pero la Ay. la la guitarra, el cuento como que Joder, se eh, juntá, eh. se juntaron a armar el tema sí, o salió o sea, a ensayar. Mira, lo que pasa es que en nuestro proceso creativo siempre parte como de la instrumentalización. ¿Cachái? De la instrumentalización parte, todo. o sea, ya uno yo vengo con una idea, no con una batería o oh, yo tengo una idea de esta guitarra, puta, a ver, combinémosla ya. Suena bien. Vamos que qué podemos hacer con el siguiente la siguiente parte del tema, puta, podemos agregar un verso, ya, cómo vamos a hacer el verso. Puta, y nosotros el mientras vamos haciendo la <risa> la parte musical de la huea, eh vamos pensando ya, aquí podría haber un verso, aquí podría haber un puente, podría haber un coro y el Dani como va, está siempre en la génesis de los temas de cómo se va a orquestando, de cómo se va a orquestando, de cómo se va a armando, de la onda que le queremos dar a la huea. Después el Dani viene, puta, es que tengo esta letra es la guay que siente él, porque ya viene la pega del vocalista, y yo creo que lo hace súper bien y ahí calzó la letra justo, que es la letra súper agresiva, te habla de un depredador te habla de alguien que quiere tal vez comerse a alguien, ¿cachai? Cazar, una... en realidad claro, cazar, ese es la, el concepto del tema, y salió súper bien, ¿pubo? ¿cachai? porque viene de una onda súper agresa sobre el tema, que es lo que siente tal vez un ligántropo dentro de esta literatura un poquito más animalista. La es la descripción de la transformación y Bueno, lo que siente en el momento de locura de demencia de lunático de, de cuando lunatic. pierde sus cabales no sé cómo se lo voy a decir fue humano yo yo ahora me quiero ir con el tema que es Calles de fuego, que ese tema me por lo menos a mí, a mí me gustó bastante, lo encontré un buen sonido de marcha también sí. porque habla mucho de lo que es como protesta. Si te fijas ahí el tema igual habla, tiene una onda musical de marcha eh tiene una onda una letra proletaria, pero no tiene una una onda panquieta como el resto de la mayoría de las canciones proletar eh ¿cómo se dice? proletarias, proletaria. Entonces como que para hacer un tipo de protesta musical es eh, súper fácil ligarse al punk con una onda más rabia, sí. gacha y ya. Este es que esta cual el punk, el tiempo, punk bueno. de por sí tiene que ser algo rápido, simple, pero con un mensaje claro. Claro, es no superconciso. Super si sí, de hecho en promedio un tema del punk no te va a durar más de 3 minutos. De hecho ya es un largo para un Sí, que es que sea, un el igual el tema, bueno, ya cuando se dio esto de la marcha, ya al tiro se me ocurrió pura algo de protesta. Es que y... y perdón, sigue, sigue. Por favor. Por favor, por favor, por favor. favor. Está no, tapaleando. No. No. Por favor. Ahí sí. Eh, esto me surgió de un a yo soy fanático de Los Chancho de todo esto. Ya. Chancho en pie ah, y el chancho, último chancho. el último <risa> disco, un tema que se llama Llamas, que habla de lo de los quemados, muy chilo. Y había una una parte que decía un verso que decía "Me incendié como barricada, me incendié". Sí, que mmm, está bueno. Voy a Sería hacer algo bueno con barricadas. <risa> y también había una sección en la radioactiva que se llama Calles de Fuego. ¿Ya? Y jije este nombre es muy potente por la hueva tan fome. La hueva, ¿cachái? Y se vamos a hacer una hueva si ya la uno es Calles de Fuego. Ya que vamos a hablar de la protesta en CID, sí, la cagá que queda en las calles de las barricadas, mamamolo todo. La guerra que se forma así en, en contra los pacos y y los buenos que estén protestando. Mm. Sí. Oye, entonces ¿qué te parece si ahora nos vamos con Calles de Fuego? Démosle, vamos, démosle. De vale. Presente lo con sus Esta voces. ¿Tiene harto tiempo de forma instrumental? Pero el Dani le vino a dar el toque protestatero que nosotros estábamos buscando. Así que se si viene este en otro Calles, Calles de Fuego. Aquí en un podcast más. Sorry, güey. Yo era el mix, el mix. Ya, porque yo, lo que yo le quería decir es que todas las decir? todas las snapback, dad hat, bucket hats, camisetas de la M NBA, de la MLB y de todo el estilo noventero lo encuentras en Loop Store. Es una tienda online ubicada en Concepción con despacho a todo Chile y tiene muy buenos precios y buen catálogo ahí, visítalos en Facebook y en Instagram, Loop Store. Ahí está saliendo en pantalla el logito de. Oiga, no no estaba mintiendo en el bloque antepasado sobre el sorteo porque aquí dice sorteo 18 de enero. Edítelo. Y Para que estamos, lo edite. ¿Por qué lo edite? ¿Cómo a a cuánto? A 11. Suena entonces. <risa> <risa> lo logré. <risa> me sentía atacado totalmente. Ya listo. Sorteo 18 de enero. Sorteo 18 de enero. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Ser fan de un podcast más y Loop Store en Facebook. Comentar la imagen que aparece ahí con su canción que le represente Flash o Transformer. Como cual ¿Qué ¿Cómo? se le ocurre? ¿Todavía eh, no se le ocurre? Nada? ¿Se eh, le ocurre algo chiquillo? Una de Ministry así como Transformers. Una de Ministry sí. como Vat Blood. Por ejemplo. ¿Por qué no? Ay, ay. Ah, se me fue. <risa> ¿Slam Dunk? ¿Slam Dunk? Sí, un bueno, opening de Slam Dunk. ¿Para Flash o para Transformers? Ah, ah, no. No, no, no, ah no, no, no, no. No, no. No, no se llama. No, no se llama. No, no se llama. <risa> bueno, continuando. Habíamos vuelto recién del de tema Calles de Fuego. Así es. Es eh, bastante... Yo por ah. lo menos fue de los cuatro temas que a mí me pasaron para escuchar de esta banda. Gracias. Ah, Está hablando. A, al me tiro, todo al tiro este huevón. Por gracia bien pení. Esta es la sección más esperada por los papis, mamis, niños, abuelitas, los cortitos a cargo de nuestro querido DJ Cabe Sox. Aquí en aquí... temas principales la influencia de la banda. La influencia, la influencia. <ríe> <influenza>. Chicle. <Ay. ríe> y aquí tenemos ya Domination de Pantera. Pues, Coméntenos ¿no? ah, algo así, sí, un fauno en la cabeza. Cuán, ah. Sí, Pantera, de cuándo que aman a Pantera, qué es lo que ponen de Pantera en sus... Aquí vemos en sus un tatuaje de Marco António Solís. <risa> Marco António Yo pensé Solís. que era Chris Cornell. A <risa> ver, no, nosotros igual la influencia que tenemos... Eh es como, pote igual nos reúne harto lo que fue el festival Santiago Get's Loader que es como toda la parrilla que estaba ahí, era como el agua que nosotros quisimos lograr desde siempre ¿qué? ¿de cual Get's Loader? del... 2000, del de Rielpo, del 2015 el, el, del legal. el, el legal. legal claro, del legal, pute, del bacano porque el otro, no, todo el chel-chel-chel-chel como el gato juanito estaba el gato <ríe> juanito en el último sí, ese es donde estaba el, la banda de Chap Grey, ¿o no? Eh no no yeah, no su rocau, no es oso rocado, de no, eso donde estuvo Gel Yam. Yeah. Es, en yeah. en este eh, en el que nos están cortando los chiquillos tocó eh Lamb of God, eh, no, Deftones, no Lamb of God, Godzilla, Mastodon de la Tierra y entre muchas bandas chilenas, muchos más, y muchos más. Onda bueno, Sibo. Sí, entre Nosotros, eso uno uno bien bonito era Alt Tomorrow's también. Buena banda. Sí. No, pero nosotros siempre quisimos apuntar como a ese público de, de, de banda, ¿cachai? De, de lo que se generaba en el moch, ¿cachai? De la, del sentimiento que te provocaba de repente escuchar el doble hombro bollera Que es una hueá súper profunda y que yo que he vuelto loco, bueno O sea, yo, sí. yo igual escuchaba bollera, <risa> pero bueno, escucharlo en vivo es otra hueá, güey Es otra hueá, entonces, puta, siempre estuvo como la idea de hacer como una hueá bien pesada, bien... Bien... Tensa, bien densa, ¿cachai? Puta, no sé, por dentro de las influencias es que se reparten entre como de forma general entre los cinco puta, tenéis si tenéis formado en Pantera ¿cachai? y es como la agresividad porque Pantera si bien es un grupo puta ultra rápido como el metal que está saliendo ahora, es una guaya súper intensa bueno. es que es el clásico on del metal claro, sí. oiga, vámonos con el siguiente dale bro. before I forget this list de Cisnos, <risa> el, el lindo, lindo. Claro. el lindo <risa> dice. Sí. Aquí eh, eh varias presentaciones ya hemos tenido de Slimno en Chile. Sí, yo fui a la última. Dos, hemos tenido dos. Solo dos. Uno y dos, 2000. es varios ya. Dos. <risa> eh, uno en 2005, 27 2004. 7 de septiembre del 2005. 27 vale. de septiembre no del 2019 de septiembre del 2015. A esa sí fui. Sí, eso fue unos días después del Santiago Slaughter del Santiago Slaughter fue un día sí. sábado otra vez y no fue el hombre que era un cliente y que no fue como el miércoles de la semana que venía esa fue como la, la semana en que más fui a concierto en, en menos debo que alguien so es lo de lo de la mano de la mano el pp la versión de la chucha <risa> después arroz la cara <arroz> blanco <risa> y <risa> huevo <risa> frito oigan no están contando que éste fue el tema con el que audicionó el señor tani sí, bueno. No, pues, piba, huevona, llegó una vez que mandé audio. Ah, te mando un audio hoy la huevada mal cantado en chilo. No <risa> <risa> <risa> <Y> bueno, <risa> le gustó el huevón, no le gustó. <risa> y ya, y pues, aquí pues, está. Veamos qué <risa> sucede. Bueno, veamos, qué, bueno. veamos, qué, veamos qué sucede con este muchachín que que le sale luego el pico el tema, pero bueno, ya aquí. ¿Cómo tome tira? Sí. No preferí al final, al lo audicionamos con, o sea, al final como el ensayo general que tuvimos por primavera con los chicos fue la mierda fue reborn de Stone Sour. Mierda, audición. una mierda, una mierda. <risa> <risa> como primer malísimo, ensayo, muy no, no, asqueroso, se me eso, bueno, salió mal, descoordinado, de repente no sonaban bien las huevadas, qué estoy. Y el otro tema aquí, audiciónal fue Ciero de Citizen Found. Ah, También. una mierda. <risa> una mierda ensayo. Vamos con el siguiente. Vale. No. Ah, esto me me suena conocido. Sepultarro, Sepultarro. <risa> supertula. Que don viento, viento veron antes de Slimnop para sí. la última. Sí, lo telonearon. Sí. Como me... que creí que no. Ah, sí, pues 20 años celebrando 20 años vino sin sin Maxito. Claro. Y sin Igorcito. Sí, sí. sí, sí. Sin nadie, en verdad, sin nadie, ¿verdad? <risa> sin nadie. Impunido. <risa> pero, ¡Oh! pero más fuerte que la Se voy a decir que sonaba fuerte, demoledor, estructura sí, de demoledor. Y Igor. Eh Yo creo que la voz de Walcon igual es muy cabalera. Suena de repente tiene como su Mira, fue pues, fue, pues, no te voy a decir que sí o que no. <risa> no, sí, como que hay arte en France también de de sepultura en cuanto a la voz y a los riffs. A mí me recordó mucho entre Sepultura y Soulfly también. Sí. Que es la misma voz. En po. la <risa> bueno, misma, sí, pero un sonido diferente, pues. Po. <risa> Oye, dice que tocaron Aerials en un ensayo también sí, el drill wow, wow, ¿Sí? really well, igual, really. todo todo drill, bueno, todos todos todo covers como cual, ni cual, ni cual, ni todo ni cual, si fuera ni siquiera, ni siquiera tocamos la afinación que correspondía, cachái, en estándar. El... No, lo tocamos en una huevada súper raro, lo tocamos de hecho en drop fa, en drop la, perdón. No va a querer, pues, que che la afinación a la mierda, el daño no se podía los bajos del tema. Sonaba como el horto, no, vamos vale. Pero al menos lo intentamos. Vamos a seguirto. Esto es Machine Head. Esto es menos, ya partió menos agresivo. None but my own. ¿Qué nos pueden contar de... De acá, de... De los la banda ligada por el señor Rob Films. Los caes de máquina. <risa> Oye, Machine Head podría ser para Transformers. Sí. sí. sí. <risa> Listo, cae sí, se de máquina. La, cae de lata. No, con el tema de Machine Head... Que me estuve dando cuenta con los últimos temas que estábamos sacando eh tenía mucha similitud en el primer disco el, el Bornage mucha similitud de lo de los temas con el, los temas nuestros sobre todo el último tema que que salió eh, que se llama Ejecutor es muy tiene mucha influencia en Machíncheto eh inconscientemente sí. la huevó salió así porque la tenían la tenía leva de en carpeta Sí, cierto. O sea, solo ese tema lo teníamos en otra afinación, cachái, tenía otra estructura, tenía otras melodías, pero no, no maiconado. Y al final puta fue un tema reciclado que agarramos, le dimos un par de vueltas y salió una huevada que puta, a mí al principio no, no me gustó como el tema como estaba original. De hecho, yo me puse brigio al decir, "Puta, sabes que no estoy ni ahí con tocar este tema, hueón, porque no es como la onda de la huea que queremos lograr." <risa> Vamos a pelear <risa> terrible <risa> rigio la melodía de la casa. Puta y sabes que le di una vuelta super buena. Yo super interesante el tema con un con un harto breakdown bien pesado, también harto hay harto cambio también, muy buen cambio. Si sí, hay un, hay un juego importante ir con los con los tiempos. También y, juego de voz eh También pues hay una parte de la voz que culturales. hay un cambio que es muy dense el cambio, cache que de repente pasáis de una huevada super densa, un breakdown super agresivo, super denso, super bajo, en cuanto a la afinación de repente pasáis a de una huevada super armónica. Y suena bien la combinación porque te al final te está hablando vemos con de unos contrastes sobre dos personas, de alguien que va a ser ejecutado y otro que va a ser ejecutado. Ah, interesante propuesta Entonces, también. Pues se con las voces de, de alguna forma como hacer los dos personajes que están eh, en Eh, al principio se iba a hacer así, pero el guitarrista que el otro que también canta, el bicho, Ajá. el bicho él apaña con la voz aguda. Ya. Yeah. Gays limpios. El, el el otro, el, el ejecutado. Claro, el ejecutado. el ejecutado. De hecho en todos los temas buenas como la víctima, así si también tengo otro tema donde ah, como medio sadomasoquista. También hay una víctima y el bueno también hacer algo de la víctima, así como que algo que suena a culero. Ese el hombre víctima, como medio sadomasoquista. Una... De... Claro. Vamos bueno. con el siguiente. Ya pues. Wey, pues dreaming de System of a Down. Sí, bueno, que yo te estaba contando que es parte de su influencia. Pero es como la huevada así como la huevada más rica la que tenemos, pick. claro, como la huevada más rica que tenemos, System of a Down es como la banda que más influencia tuvo porque no es como la banda. los primeros discos de System of a Down son temas muy no tan agresivos, pero loco, siempre está ahí como la onda me me da de culto que queremos rescatar que es como la agresividad, las melodías un tema de gusto también, si te fijáis en este tema de Dreaming también tiene harto como de hardcore, cachai sí. y la afinación de la guitarra a mi Daron Malakian me encanta como guitarrista cachai, no es el mejor guitarrista del mundo pero los riffs que se saca ese weón, para mi son las mejores weas que puedo haber parido el planeta tierra <risa> y ahí también va el juego de las voces también, si sí, también. Sí, pues, también tenemos no, influencia porque Ma Malakian en los dos últimos discos se empezó a meter más con voz sí. Exacto. Sí, sí exacto. Si sí. sí, de hecho Malaquía en el puta de los primeros discos el huevón era casi que ambiental. Sí, no, era era, era temas, bien nulo solo, en realidad. Sí, de hecho ese tono fadón, el huevón tiene temas cantando ya solo, cachai, y como una mayor presencia y tenía hasta variedad. Y sí, sí, tiene mucho más potencia que el otro huevón. Y aparte que entretenido era sistema en vivo, porque cómo que se arma un huevón, sí, una fiesta, esto, sí. Es todo no, un no cuentico metal tampoco, aparte que en vivo escuchá huevón única, huevón. Claro, escuchar a Ser en vivo, puta de la misma huea que escucharlo en basado. Cachái, el huevón sí. sigue manteniéndose a pesar de que está viejito el huevón ya, pero puta, el huevón sigue poniendo cualquier aguante, cachái. Y es rico escuchar una voz tan característica en vivo que sí, con la banda de tu infancia, cachai. Y dijo que ya no quería cantar más, pues. Sí, pero no, pero ya al final leí la declaración que hizo como la semana pasada, que el hueón dijo que no, que al final la prensa había te te te tergiversado casi toda la hueá, que que el hueón dijo que estaba cansado de cantar, pero como que no quería dejarlo, cachai. Ah. Como que el hueón como que los años le empezaron a pesar, cachai. Y la prensa se agarró de eso, empezó a hablar como que sacar el manso título, así gran... <risa> que, "Ser tal que andeja así esta mafalaón." Algo así más o menos. Sí. Baora con el siguiente. Vale, grande vamos, vamos. system dicen ahí por Facebook. Muy bien. Muy bien. Esto es God the Life de Korn. Korn. Sí. Ahí ya está con la formación original. ¿no? Original, claro, harto Drenloc. Harto <risa> Trencita. Harto Trencita, harto Drelo, harto Bigotito recortado. Y un supermodelo ahí también. Yo un supermodelo ahí. Toñita pintas. Toñita pintas negras. Claro. Visos por ahí también. Sí. Puta Korn no es como mi banda predilecta, pero puta hay cinco temas que para mí son la cagada, que bueno, dentro de eso está God the Life. Y si te fijas este tema, la batería no es metal pa' nada, pero huevón no, pues, bueno, te sí, marca una la, la, las baterías de Silveira casi siempre han sido media fanquetas, sí, pues, cumbiancheras. Bueno, <risa> claro, huevón, me da como tin hartos sobre el tema pa' no ser metalero, pero la guitarra y la voz, huevón, te da una onda super drige, super potente, cachai? Eso sí también es como salirte un poquito del protocolo de ser metalero. Y esa es la huevón superinteresante la huea que es que Korn wey, no siempre hizo algo muy diferente, fue más como combinar las guitarras eh haciéndolas sonar como más como sus scratch, claro. Eh más de eso, e igual el bajo eh el bajo na huea hueón que el se sale de, de todo norma, extraño sí. y las baterías fanquetas y esa voz tan desgarradora de Jonathan Davis y los traumas de la infancia y todo ¿Te lo. Te lo es todo. Es todo. <risa> Si sí, una banda. Son peña. Ay. No, pero puta, no sé si no la es mi banda preferida, pero sí es así lo hardcore y te tendríamos intentamos meter hasta absolutamente de corn. Estei también a los chiquillos le gusta harto, harto más que a mí. También se nota también un poco la influencia en la parte melódica. Lo bueno, vamos con la señora. Pa pa. Ah. Oh. Suculoso, los contentos. Así lo diría Jonathan David. Soy sí. la peor imitación de Jonathan David. Soy el anti-Craver. El anti-Davis. El anti-todo. Cállate, huevón. Okay, okay, okay. Da directivo, se huele col perro en la casa. Bro. Oye, chiquillos, ¿puedo mandar un saludito? Manden sí, lo que quieran. Gracias. Ya. Pero mandar un un saludito. Cómo <risa> no, tengo que empezar. A la Coni, <risa> a la Maquita y al Gerardo que siempre han estado acompañándome, acompañándonos también como banda, sobre todo a Gerardo, que es un gran fan de nosotros, también familiar mío y de mi novia. ¿Y por qué por no están aquí en la, la transmisión aquí de, de están de escuchando? <risa> están <de risa> los yeah. primeros ahí. Ay, ay, ay. Pues puro Ale. También a mi novia que está aquí presente desde, la, desde el principio bailando. Ah, bueno. Oye, vámonos con otro tema, ¿ustedes? Vamos con Atrapado. Atrapado, porque este, mira, yo lo conocí tema... como Atrapados sí, y hace poco me corrigieron. Sí, firma. Sí, bueno, sí, me... Este es el tema que tipo yo que tiene mente tiene como la otra perspectiva de de, de dos personas, ¿cachái? Que hay que hay una disputa entre también es un poquito como un cazador y un cazado. Ya. Yeah. Que es lo poco de una persona que se siente súper mal psicológicamente, pero que tiene una contraparte que quiere salir que y quiero salir como del, del hoyo en que está metido un poquito más psicológico el tema. Tu un mojón. <risa> es salir del hoyo. Salir del hoyo y con la menor cantidad de caga posible. Este, este tema tiene esto contexto en en cuanto a la banda. Porque con este tema también nos formamos y nos solidificamos. Claro, si sí, de hecho fue como que nos dimos el bien, que tuvimos. Claro, entonces... este fue como el primer single. Claro. Sí. Eh, Leva de no, Carpatia. No, Carpate cuando lo llamamos Carpatia ha sido un aguante medio, huevón, una una mezcolanza, huevái que queríamos hacer y se sal, salió Carpatia. Y no funcionó como. Pues. Tenían el tema con letra y toda la bo, pero una mierda de letra. Pues. No, se si la letra, bueno, en una, una caca. Pero era. ¿Ah? No era como era parecido, ¿o no? No, no, era una huea no, no muy fome. <risa> vamos entonces con la vámonos. versión buena, no, o sea, vamos bueno. con el bueno, pues. el, con lo bueno. Con lo bueno de Walcom atrapado aquí en un folder más. y lo que sonaba ahí era total mosh con ilusión banda chilena igual que los chiquillos que están acá y me comenté que también está como la afinación que ustedes ocupan al principio. Sí, sí como era como la un... conversación ñoña diciéndole que era afinación drop la. Hay una alarma. Ahí, ah, sí, porque tenemos noticias y eh el día de el día final ha llegado. Eh, Nos el... vamos. ¿No? Ya me voy, voy. Murió el guitarrista de Baby Metal, el señor Mikio Fujiyoka. Eh Por lo que sube aquí fue tras accidente en un mirador. A los 36 años falleció tras un accidente ocurrido el 30 de diciembre. El 30 de diciembre. Sí, pero murió el 5, 5 de enero. Y este está desde el 2013 de eh, en esta forma Ah, en esta banda de metal kawaii Metal kawaii ¿Y sabéis quién también se nos fue? El guitarrista de Motorhead Se nos fue hoy día, el hombre que... Eddie Clark, que era el último que quedaba de Motorhead Murió a los 67 años por una neumonía Esto pasó el día de... Hoy Hoy Y fue participante de los primeros 6 discos de este grupo británico en los cuales se encuentran los clásicos como Ace of Spades, Overkill, State Clean, Damage Case o Bomber. Perdón, perdón, perdón, murió, perdón, per murió ayer, ayer. Y un comunicado de de del grupo dice, "Nos sentimos devastados al informar la noticia que nosotros mismos acabamos de conocer." Así que ya en poquitos días ya se nos fueron toques guitarristas, se suman a todas las muertes que hemos tenido últimamente. Se nos fue ya una formación completa de Se Motorhead nos fue por, Motorhead, por lo que está cachando acá. No nos queda ya Motorhead. Eh, vamos con los links de de ustedes primero, los vamos. invitados. Nos pueden buscar en Facebook, bueno, nuestras redes sociales son en Facebook como Walcon oficial. W A L L K O N espacio oficial con una F y en Instagram Falcon_band como, como band como vamos gringo Falcon_band claro. <risa> y Facebook Falcon oficial para que nos busquen ahí pueden mandar mil saci ideas <risa> eh packs también aceptados. Mayormente también la... estamos en Soundcloud. Se sí, en Soundcloud que lo tenemos un poquito tirado, mil no saci. Sé pero también me guardo como que era como que le está al día del amigo es sí. claro que el pp i contigo tengo su correo también sólo lo voy sí, a dar en la contratación en bautizos matrimonios <risa> eh, en eh, el mes en el fin lo que me deciden el volcón van a rodar y me y punto como exacto así también nos pueden mandar sus correos por ahí contrataciones eh, para, para ser de bautizos, niños matrimonios quermeses vingos, contabilidades, emisiones varias. <risa> de pei <peye> soltera, <risa> <risa> de baby shower. También le <risa> hacemos el baile. <risa> Y nuestros links, nosotros estamos todos los jueves a eso de las 21:30 en sí, www. Más o menos 21:30ish a eso del en www.facebook.com/unpodcastmás. Los días viernes la repetición del capítulo la puedes escuchar a las 22 horas en www.radiosonidomas.net todos los tiempos, toda la música en radiosonidomas. Y estamos en Instagram también como un podcast más. Qué bonito. Ahí de repente tiramos sus transmisiones medio locas y el los no sexuales, el WhatsApp, manden audio, y mandaron un mensaje, mand sí, sí. Eh, eh, mandaron un mensajito para y qué qué qué decía? Qué pues decir. Que no sé, es que no, no nos da tiempo para leer, por eso pedimos que manden audios. Ah, al más 56940361997 Más 56940361997 Y si tienen una banda como los chiquillos también pueden venir al programa a tomarse unas chelas también y a conversar Bueno, oye, gracias por la chela, está súper rica bueno. No diga la marca porque no oficia No oficia No oficia, no, no, no, está, está bastante buena <risa> <risa> Así que es hora de, de, de, irnos, de irnos a la cresta De irnos a la cresta <risa> Sí, pues peló antes eh a que nos vamos a ir con el tema honor, honor, honor, honor, honor, honor. Honor. honor. <risa> honor. Que hablen un poquito de este tema iba No, bueno, honor venía de de leva, eh un tema ya más o menos que tiene su historia. Y También con una afinación amaricana. Que... Claro. Con afinación sí, sí. drop re, la bajamos a drop c para darle un toque más acorde a la mierda que estamos tocando. Y un tema bastante potente porque mezcla un poco de de trash, de rebente con las baterías eh, bien marcadas con el doble bombo. Y un tema que prende harto, tiene un coro bastante eh, pegajoso y habla un poco de la guerra de lo que puede, de lo que piensa un veterano de guerra, de las de las cabezas de pescado que se le pasan por la cabeza de la atrocidad que vio, de que él nunca va a poder dejar ese pasado atrás, que es algo que no se supera las muertes, la de la guerra, las tragedias, así que eso de eso habla un poquito el tema honor, que habla un poco el coro lo dice de estos es cosas de honor, o sea, un poquito más un hueas como de hombre, pero el hombre, el macho viejo, cachái? De esos hueones que vienen de la guerra, los veteranos. Interesante propuesta. Papunos con el tema y nos despedimos ya del podcast. Mucha, muchas gracias por la invitación sí, no, Gracias, gracias. La, sí, por venir Invitación gracias forzada sí, sí. <risa> Oye un saludo a los chiquillos Nadie tiene una tío? pistola aquí Oye, Un saludo a los chiquillos de la banda Al Bicho, al Jonah Al José, José Unico no buen fiel que culia, cosa no estaba, o sea, el Jonah estaba pasando un buen momento, sí. así que harto harto fuerza. Eh, mandaba un apoyo muy un grande. Momento, un, apoyo. un abrazo para el Jonah, hueón, que vamos que se puede, que esto igual es con loco y igual con siempre se ha caracterizado por por la resiliencia, así que vamos, compadre. Sí, todo el aguante también para todos los que nos siguen, todos los que nos acompañan en el día a día también y puta en las tocadas obviamente. Ah, eso, hueón. Eh. Nuestra familia, amigos también. Todo. Mira, nosotros algo algo que se me había pasado fechas próximas de tocata mmm, se nos viene una que es muy tentativa y que queremos hacer una tocata gratuita acá en el centro eh para que el mundo para que todo el mundo venga si total la tocata no es muy larga tampoco va a cobrar, eh, cobrar entrada por lo mismo y estamos de lleno ya en la composición del disco, o sea, los últimos temas que estamos sacando son Harto Groove, Harto Harto Moch que queremos ver también y Harto Breakdown que estamos metiendo que lo dejamos un poquito de lado los primeros temas. Y así que estamos en eso, o sea, craneándonos el disco, caché, que esperemos que salga la puta antes de <risa> antes del 2020. <risa> y puta jalar recibir Harto Pollo estamos en eso y se viene la tocata gratuita que vamos a estar anunciando por las redes sociales Oye, y ahí cuando tengan la tocata vamos a estar yo creo nosotros presentes, sí, cubriendo bien, y están muy bien los invitados Y cuando tengan el disco y nos avisan y nosotros obviamente vamos a estar promocionando todo eso. Si, si quieren también si ahí podemos tirar un concursito también. Sí, pues, sí, ¿no? una ¿eh? <risa> un corro y un disco. Un corro y un disco. <risa> un corro <y> igual con <risa> <risa> te acordé el Chapo Igual con qué va a hacer? Que no es Chapita Chappi, con el loco. Dejó puesta el Chapo Igual con. Y vámonos con honor. Despidámonos con honor. Despidámonos <risa> con honor. Muchas gracias por la invitación, este tema se llama Honor, Honor. Welcon aquí en un podcast más. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos la próxima semana. Chao.